y terroríficas noches. Esto es la guarida de Halloween. Que sí, que ya sabemos que es Halloween fuente de ayer, pero nosotros vamos con retraso, porque evidentemente todos los miembros de este programa somos unos retrasados. <ríe> somos muy tanto... Eso lo dirás por, por ti por el resto, ¿no? <ríe> por mí y por todos mis compañeros. Esa palabra que tanto gusta en internet, lo del retard, ¿no? <ríe> pues tenemos nosotros llevamos dos días tarde. No pasa nada, si sí, nosotros ya tenemos nuestro nuestro retardo. Vamos con lag, vamos lagueados. No tanto como Jesucristo, que los mataron y tardó tres días en respawnear. La red iba un tanto lagueada. Así no hay Dios que quede en una partida. Yo lo digo sinceramente, así no esperé ganar. Pues eso, terrorífica noche. Ayer fue, que José, José, ya que... Aquí... No contigo no, Ah, vale Yo ya pensaba que te estaba metiendo conmigo Digo, eh, digo Digo, en este Terrorífica noche en este programa Donde hacemos Truco, trato al buen gusto Siempre, normalmente Suele, suele acabar en trato Empudada al buen gusto Donde tenemos ater aterrorizado Al sentido común Donde perseguimos Al humor inteligente Y le tiramos huevos podridos Y esas cosas Y así vamos Puesto de azúcar subi donde gominola. ¿Y quiénes son los fantasmitas que tenemos en este nuestro particular Halloween? Y es que a la derecha tengo a José, que es aquel que cuando el coco de pequeño le decían, "Duérmete o vendrá José a asustarte." Sí, sí, y no, de pequeño a mí no me decían de eso. No, no, yo digo al coco, a Freddy Krueger ah, vale. y a toda sí, esa sí, gente, esa cuando, gente sí. de pequeño para cojonear lo decían que viene José. Sí, sí, esa gente sí. <risa> Luego tenemos al lado a la niña de la, de la gominola No la niña de la curva, es la niña de la gominola Claro Yo eh, voy con vosotros por la gominola Sí, ella, ya sabéis, va en una noche oscura Conduciendo por la carretera Y aparece ella haciendo todo esto Se monta Y tú la vas llevando y te dice Yo en esta curva me comí una gominola Y si no tienes azúcar te mata Una variante de la niña de la curva <risa> Esta por, por el azúcar Luego tenemos al principito de las tinieblas <risa> ¿Qué pasa, chavales? Que el Froyland simplemente ya con ser un borbón a cojona De por sí Sí, yo, yo salgo sin disfrazado sin nada Ya ves, él sale con su escopeta Con la escopeta, sí, con la escopeta Aquí mi fusil, aquí mi pistola Aquí mi escopeta Y ahí sale Y luego tengo a Mager que tiene un disfraz muy currado de hombre invisible La verdad es que está currado, ¿eh? Lo no tiene en mi logra Sí, sí O eso o que la silla está vacía y Mager no está aquí ¿Todo posible? Mm, ¿Mager, de algo? Pues va a ser que no, ¿eh? ¿Qué <risa> Eh, no, no, no, vale ¿Lo visto? Eso, está, está. Esto lo, lo, lo que lo pasa lo... Es que tú no lo has visto Vale, Mager con su disfraz de hombre invisible Luego, al al otro lado del espejo Tenemos al espíritu que si tú delante en un espejo te pones por la noche Y gritas colleja tres veces, sal y te pega Que es ese Agustín Y no hace falta que lo digas tres veces ¿eh? Tú con que digas colleja yo ya <risa> Ya va, ese Y a veces no hace falta ni que digas no Y luego estoy yo Que soy trulo, que soy el que da miedo Y ya cuando me pongo la ropa Ya ni te cuento <risa> Sí, sí, no yo soy de eso que dice En Halloween si quiero asustar Me pongo un disfraz Si quiero dar pánico me lo quito Y ese es mi estilo Sí, sí, se acojona mucho ¿Qué, Agustín? ¿Es verdad o no? Dime que no, dime que me equivoco. Ya depende, Te pasa lo mismo que a mí. Depende si queremos dar miedo o pánico. Es que yo desnudo pierdo mucho, es lo que tiene. El respeto, ¿no? Sí, entre otras cosas. <risa> entre otras cosas. Pues eso, la guardia del androide, hoy viernes 2 de noviembre de 2012. Es decir, vamos tarde para Halloween, pero aquí estamos y eh, son las 8 digo si sí, las ocho y 9 minutitos de, de hoy viernes esto es radio cuya el 107.8 de la fm empieza la guarida la, la guarida londres del programa friki de radio cular recordaros que también a, a lo largo de esta hora podéis llamarnos al teléfono al 958 73 25 22 y contarnos cualquier experiencia para anormales que está que aquí estamos abiertos venga comenzamos la guarida y pasamos a las noticias del mundo friki Eh, José ya ha, ha levantado la mano, si es que quiere hablar quiere, Yo sí, yo, el turno de palabra, yo, así yo antes que... de que empecemos con estupideces y derramas <risa> mentales Sí, empieza con lo serio, a ver, pues, dispara quiero hablar un poquito en serio Desde aquí, desde el programa Y yo sé que a lo mejor a los 5 o 4 estáis de acuerdo conmigo en lo que voy a hacer A lo mejor a otros no si ya no, a las malas te pegamos. Ya, ya lo sí, sé. Bueno. Pero desde aquí... le quiero mandar... El pésame... A las familiares de las tres niñas que han muerto... En la, eh, la macro fiesta de Halloween. Por un error de personas. Por un error de empresa Por un error del ayuntamiento. Me da igual de donde vengan. Las pérdidas de esas tres vidas... Ya son irrecuperables. Que así... Desde aquí, nuestro más sentido pésame. Y el apoyo a la familia, naturalmente. Y ya, luego cualquiera, que haga lo que quiera. Ahí queda dicho eso. Ya bien. podemos empezar con el cachondeo. Sí, sí, sí señor. Vale. Mm, primera noticia. El bombazo de la semana, que yo creo que, que es indiscutible. Es que Disney ha comprado LucasArts. Sí, señora. ¿Es verdad? Sí, sí, sí, sí. Y espérate, que ha ido no acaba la cosa. Ya lo sé. No. Me lo dijo hombre, el bastardo de mi sobrino Vale, eso es la primera parte ¿Y qué quiere decir? Pues que tendremos La séptima parte de Star Wars en 2015 chín, chín, chín, chín, El episodio 7 Estabas con Peter Pan De Capitán Garfield, Mickey Mouse <risa> Hombre, ahora la princesa Leia es una princesa Disney <risa> La estrella de la muerte tiene otras dos orejitas así En forma de ratón <risa> Pues el caso eso Que Disney Vamos ha pagado sí. <risa> Somos consecuentes Que antes de que el tío este vendiera su empresa la saga era sí. trilogía, ¿no? Tres y tres y tres y tres. Sí. No, eso, era, eso era, una, era una saga. Era era una saga. Una saga. saga. Dos trilogías. Bueno, saga, la primera, la tercera... Bueno, la segunda, la primera y la última. Entonces sí. no va... me salen tres. José, me, me salen tres. A ver. La segunda, la primera y la última. No, son vamos van. a ver. Eh... Una nueva esperanza eh, El imperio contraataca sí, y, Esa es la, esa, y la, que la, esa, segun, la segunda la, trilogía Esa es la del medio La amenaza fantasma el ataque de los clones Y la, la otra La venganza de los Sith sí. sí, sí, Es la primera el, el, el ¿no? sí. Y esta que estáis hablando es la tercera Yo eh, no sé de qué, sí. de qué os sorprende Sí, pero no ¿Sabéis cuál es la sorpresa? Es que no va a ser una trilogía ¿Qué va a ser? Disney planea hacer Una nueva peli cada tres años Sí, van a estirar el negocio a, a, a Mano más no poder. Sí. Y bueno, mmm, Josh Lucas siempre dijo que no, que no había una tercera trilogía. Dentro del acuerdo dicen que ya hay está todo planificado para la nueva trilogía. Y ya luego, po, o sea, él deja tres y luego ahí está el corte. Además, hay entrevistas que cuando wow, hizo la, la primera de todas, sí. la más mala, hasta que no la rediseñó, él siempre había mantenido lo mismo. Que, las que nueve? eran nueve. películas. Sí. Eran Tres, tres y tres. Claro. Pues el caso es que dicen que... Eh, o sea, se va a hacer siete, ocho y nueve, pero dicen que no va a quedar el corte. Que, que va para adelante. Sí que llegará. Entonces, todo lo que hayan escrito en las novelas y en los libros sí. es lo que harán eso. Entonces, ¿de qué decir? Bueno, la operación ha costado de un total de 4.050 millones de dólares. Es decir, tres mil y pico millones de, de euros. Mm, eh, principalmente, casi todo toque a Texas y acciones Disney. En el paquete ha entrado todo pues Lucas Arts, o decir la lo que la, la cinematográfica, Industrial Light Magic, que yo creo que es la empresa más fuerte, que es la que elabora los efectos especiales para muchas pelis de Hollywood. Luego Skywalker Sound, que es la misma, o sea, la parte del sonido, digamos que son los que crearon el THX o y llevan todo el sistema de sonido y luego evidentemente Lucas Lucas Arts, o decir la, la empresa de de videojuegos ¿Y por qué la vendió Es que eh, no tenía dinero, le creo faltaba liquidez. ¿eh? Creo que lo único que no ha entrado en el negocio ha sido a Jar Jar Binks. Se <ríe> lo han dejado fuera. ¿Que no? O sea ya, Yo ya estoy viendo su propia serie en el Club Disney Jar Jar <risa> amigos, eh. yo yo una, de Jar Jar y sus amigos. Yo lo estoy viendo. Como salga una serie del Jar Jar te voy a tu casa y te parto la pena. Vale, pierna. pues el caso es que mmm, cuando se hizo la entrevista George Lucas iba a ser, estaba sentado sobre una bolsa gigantesca con el símbolo del dólar. Yo creo que ese es el principal motivo. Y es que también dice que se retira curioso la palabra de dios lucas que él siempre ha dicho... no es que Star wars en mí en mi saga es, es es mi visión todas las cosas no puedo dejar en manos de otro aparte a pesar de que ha dejado en manos de otro serie series, o sea, series cómics libros videojuegos o sea, decir que hay mucha gente trabajando pero bueno voy diciendo es lo mío y ahora Dice, pues palabras textuales de George Lucas, es hora de que pase Star Wars a una nueva generación de cineastas. Siempre he creído que Star Wars podría sobrevivirme y pienso que era importante establecer la transición mientras yo estuviera vivo. Ah, vale. Pero, Eso pero, pero, es el efe un grupo mira, me han untado, puesto, me han sortado taco y estoy como loco. Estoy que lo flipo. Sí, sí, sí, sí. Y yo ya paso de hacer más peli voy a gastarme de todo en, <ríe> en un parque de atracciones, en un casino. Sí, ahí está ¿En un barco de qué? No, no, no, no, me voy en un parque atracciones Con casino y furcia Es más, ah. paso el parque atracciones Así que ese es el motivo eh, Lo único que está un poco más complicado uh -huh. Es que el, los derechos de Indiana Jones Que también entran dentro de lo suyo Lo que pasa es que Indiana Jones también es, es propiedad de, de Steven Spielberg Y de la Paramount Así que ahí la cosa, veremos cómo está la... Veremos sobre los juegos O sea O la, las miles de licencias Que vendidas Por ahí Star Wars Dicen que De momento Los videojuegos No afectarán Es decir Que los que estén en proyecto Seguirán con sus Respectivos sí. propietarios Disney solo hará juegos Casuales y sociales Sobre Star Wars Y Ya se encargarán De vender los derechos A empresas más grandes Para que hagan su Sus propios juegos De la franquicia es decir Ahora Disney Va a gestionar Buah ¿Qué? ¿No va a abrir la bolsa de papas? Sí Ahora os digo una cosa Sinceramente, todos los frikis Están poniendo el grito en el cielo Por la compra de Disney de george Lucas Vamos a ver, os lo voy a explicar Y no voy a gritarle al micro, lo voy a decir en una saída <risa> oh, ¡Oh, Dios, ¡Ay! ¡Se llevaron la barbe! ¡Cómo no se iban a llegar ¡Al Lucas! Ahora que me salga el pasillo, por favor Vale, yo digo... Yo solamente digo eso. Que estáis todos poniendo grito en el, en el cielo, pero habéis callado como zorras cuando habéis visto Los Vengadores. Sí. Y luego también tengo que decir que yo... Bueno, yo no lo sabía. Yo luego me enteré. Sí. Que personas que tienen cosas... Sí. Pues te dicen cosas. Hombre, yo lo que estoy deseando a ver es cuál, cuál va a ser el primer crossover. A ver dónde va a saltar. Porque ya la presentación se ha visto Mickey vestido de Jedi y cositas así. Sí, sí, en la rueda de prensa ya lo tenían. Y si tenemos en cuenta Que dentro de poco Tendremos el crossover de, de Marvel contra Marvel y Phineas y Fer Que ya lo habíamos comentado que ¡Ay! No Veremos como el profesor Doffer Smith Se alía con Con el profe, Con Victor Von Doom Y cosas así Eso tiene que ser digno de ver Dios Estoy viendo a Perry Con Yoda ¿Tú te imaginas Yoda? La fuerza de Perry <risa> Eso tiene que ser digno de ver Pues bueno, yo creo que un poco más que comentar. De... Bueno, yo propongo 10 segundos de silencio por la muerte de, de Star Wars. A mí me la suda, a mí nunca me gustó. A mí sí, así que <risa> calla que salgo. Yo desde luego Disney, entre Malver, el George Lucas este, va a tener monopolio de entretenimiento. Uf, sí, tiene unas cuantas empresas. Pixar, que también se la Bueno, la lo de Pixar no está tan claro, ¿eh? Eh, Pixar ya hizo el primer movimiento para irse de Disney y el segundo movimiento probablemente que se vaya fuera. Ah, no, se sí, es que eso vaya. no había escuchado nada. Es lo que haga. No, no, Porque no. bueno, al fin acabó Disney compró, o sea, decir, Pixar ya se separó de de Disney, cread eso y dijo a Disney, "Ah, sí, pues te compro." Claro. Fue en plan un, un esto de un Antonio Reyes dijiste, "Te confisco el pudo Pues, eso, <risa> eso que hizo, no pues te marcado. compro. Qué pechota, madre mía, que tiene Pixar. <risa> Vale. Bueno, pues, quito la marcha imperial. Sí, vuelve a, a nuestra noticia, y ya pas corramos un estúpido velo. Estúpido pasa. Vale. Aunque vamos a seguir con el mundo Disney. Otra vez. ¿Aquí andan no con prasta, va? <ríe> no, no, no, no, no, no. Eh, por lo que toca por lo que toca Marvel. ¿Estás tomando azúcar últimamente o qué? No sé por qué, estoy Me ha muy mierda de succorrante de eso. Sí, no, a ver, voy a hablar de, de, de Marvel. Y es que ya tenemos director para Días del Futuro Pasado. Otra vez. Venga. Mm, Brian Singer va a volver a, a Los Mutantes. Es igual. Oh, o sí. A mí me dejó tirado la tercera. ¿Qué quieres que te diga? Sí, digan? y ¿Que salió... Que le aplauda. Eh, y salió esa cosa, hombre. Salió eso. Oye, bryan Singer estaba haciendo Superman El Hombre de Acero. O, o sea, otra, no, Superman, espérate, Return, su, Superman Return El de o sea. la mierda, ese de los sí. cristales de oh, Que tampoco me, es que vamos pero vale, le salió Me está revolviendo Trullo, ya va una tarde a revolverme el estómago <ríe> no, Dios quiera con la noticia. Dios Bueno, por el caso eso, que se ha confirmado En un principio iba a ser el guionista de la peli Pero al final se ha quedado con ella y va a ser el director, o sea, Brian Singer Que ha dirigido las dos primeras entregas De la primera trilogía que Estaban muy bien las dos primeras sí, Y lo que dice es que Día del Futuro en pasado Va a enlazar con la trilogía o sea, lo van a colocar muy bien para que enlace con, con la trilogía. O sea, le va a dar esa esa Mira, coherencia. ¿Qué, qué coherencia? Co coher Mira, vamos a ver. <risa> Vayamos por partes. <risa> vamos a ver. Coherencia coherencia tiene una cabra o una oveja cuando está masticando hierba. Eso es coherencia. Eso es, no, es rubiar. Es, eso, es eso es supervivencia. O ya estamos con el tío este que los ha beto. Es que no... Está ahí, dale que te pego a vale. con el cuchillo, sí. hay que ver Bueno, que era, rumia o comer, bueno, que me da igual Lo que he dicho, que ya se me ha perdido me está, Sí, me coherencia, había puesto, coherencia con... Me había puesto indignado por algo, coherencia, pero ya no me acuerdo Coherencia con la trilogía Ah, sí. vamos a ver Vamos a ver A las dos primeras, bien Ya la tercera me cogéis Me despertáis el fénix Vino contentos con despertarme al fénix Que no sé si al fénix O porque a la tía le vino la regla Y tuvo así la cara de mala leche O de marfo ya Por así decirlo Durante todo el rodaje el tío, amor de Dios sí. jodido, ¿no? Lo de del antídoto No, vamos <risa> Que Cíclope parece un gilipollas perdido Pero eso ya pasa desde la primera peli A ver, a ver Cíclope siempre lo no, no no ha sido Hombre, muy listo, no ha sido siempre No, no. ama a ver Pero en las películas, pues, tenía su de eso Pero en la tercera, que me estás contando? Luego ¿Qué coño se le ocurre...? Perdona, que estoy indigno te momento es que me indigna. Cada vez que veo la película, me indigna más todavía. Y porque no la puedo quemar. Si no, la quemaría. Pero como me indigna, lo tengo que decir. ¡Qué estúpido! ¿Cómo se llama el director de la tercera? Que, no lo sé. Para una vez que quiero insultar a No me acuerdo, alguien, no, ese no me lo aprendí. Tú, tragardabas, que sé que metes las manos en la mañana del bate y te las chupas. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo se te ocurre volverme humana a la mística? déjame ¡Déjamela toda de su! ¡De nueva! ¡No vestíais con la ropa! ¡Es gracioso! ¡Esta te la debo! Ve, nombre de mística sí me uh. lo sé, no sé por qué. De Robeca, Robe, Romen estamos. ¡Ay, cómo Ay, estamos! ¡Ay, cómo está la... ¡Cómo <risa> estamos! Pues el caso es eso, que el Día del Futuro Prasado, eh, la nueva de kimmen continuación de primera generación, se estrenará el 18 de julio de 2014. Ah, Entonces... continuación de primera generación. Sí. Entonces, el cíclo está frito, ¿no? Sí. No, no, no, no, no, no. ¡Mierda! ¡Mierda! No. es Primera generación, la precuela, la que estuvimos comentando. Ah, ah, Dentro ah, de la trilogía se supone que XM, XM y, y la decisión final, ¿no? Sí. Esa es la trilogía. Luego está Loverno, por un lado. Sí, eh, Luego que ya han conocido también detalles de, de la nueva de Loverno. No, sí, ya lo sé. Sí, que que yo que está... llevo tres o cuatro, no, dos meses o tres meses que tú lo dije y me tomaste sí. por loco. Vale, no, pero que digo eso, ¿Que, que ya salió que se va a desarrollar en Japón... Y sí, sí, si quieres a... te lo digo. Pero para tomarte por loco lo hacemos habitualmente. En ah, lo otra ya otra estamos normal. haciendo, amigos. Vale, a que, a ver, que gente esta. Claro, no tienen otra cosa mejor que hacer. Mm. Si es que no. Entonces, ¿será? yo sé, lo digo, digo, no. si en Japón eh, se va a volcar Noriko. Te ¿sabes? lo digo, no. En Noriko. Noriko. Pero porque van a hacer... Eh, eh, eh, donde La primera vez que donde salió lo Lovernos, no. Porque la primera vez que aparece en un comi en el Just. En el 200 y pico Y esta es la primera novela gráfica Que saca Marvel sobre el overno sí. Que se llama Honor Que aquí conoce a la esta japonesa que tú dices Noriko. Y a su futura mujer Y ya no digo más Porque luego me decís siempre qué lo hago de esto ¡Ah! Sale la mano Para los que no sepáis lo que es la mano La mano es una asociación de ninjas asesino milenaria Entre ellos su fila está el extra Vale, guay, perfecto Yo tengo dos Sí, es verdad, lo de la mano, que la peli, en la peli mala de Electra, que ya vamos a estar viendo eso, eh, aparece la, en la asociación criminal. Sí, pero esa ta película también no es mala de cojones. Sí, fue, sí. fue un... Mira, igual que supuestamente dar... tenemos que haberla comentado hace un año, ¿eh? ¿Cuál? Electra. ¿Electra? Cuando, cuando nosotros hablábamos de cine estripábamos películas... Si sí, es tan mala que no vale ni la pena gastar saliva. Pues por eso era era digna de, de nuestra... Un pocillo por debajo de Dragon Ball Evolution. Sí, sí. está por ahí. Hombre... Sí tenemos entre el extra y Batman y Robin Yo creo que Batman y Robin sigue estando oh, más eh, Sigue ah, estando más cercana a, a Dragon Ball Evolution Que el extra Y Daredevil no sé yo porque qué se escapa Yo creo que por la cena del agua Sí Daredevil regulera pero ya digo no es tan Toma, mala. No me gusta tampoco el actor que lo hace Sí Ben Affle Sabemos que Ben Affle lo hemos descubierto Que que como es bueno es de director No sé si habéis visto Town, Ciudad de Town, Ciudad de Ladrones Y luego una que, que estrenó hace poco Que todo el mundo habla maravillas de ella Parece que parece que es mejor detrás de cámara Que bueno, que delante pues Y bueno, el guión, el guión de Lindomable y Will Hunting también fue cosa suya Buenas pelis eh, Otra de cine Vamos a hablar de Chuanche De Chuanche Yo de tonterías no hablo ¿Cómo que tonterías? Háblanos Chuanche ¿Cómo, ¿Cómo tontería Que ese tío ha sido Gobernador de los Estados Unidos Vale, de Texas Pues, del futuro Vale, terminar, pero ¿no? ya lo ha dejado y vuelve al cine. ¿Sabéis qué peli va a hacer? ¿Qué papel va a retomar? Yo y mi mm, No, Por no, favor, no. no. Dime, ¿cuál? Master no, por Dios. No. No es, no es Terminator. Conan no puede ser. Sí, es Conan. ¿Qué, ¿qué va ser, Espérate, ¿cómo vas a ser Conan ese? Si prefiero que sea el tío este que hablo de Raffar Ranfiri, ese. ¿Cómo se llama ese que tiene también nombre de droga? Como de el Vin Diesel Ese, el Vin Diesel <risa> vale, no, no, no, pues... ¿Nombre de droga Vin Diesel? <risa> Porque Diesel quiere significa servicio, servicio, donde te haces Hombre, para mí que eso venía a gasolina, pero en fin, tú mismo, ¿eh? Pues bueno, a lo que digo Paradox Entertainment, que es la empresa que tiene los derechos de Conan Resulta que se está juntando junto a los productores de... De, de, de fan de Furio y la de Se Busca, vamos a decir esa productora, y van han dicho que, que ya están preparando una nueva entrega de Conan. Conan Osso es Senegar. Pero con el muchacho joven este que apareció, con otro. Eh, no, eso es lo que iba a decir. La última, que está protagonizada por Jason Momoa, es decir, el actor se llama Jason Momoa, se le conoce como Khal Drogo en, en Juego de Tronos. Ah, ese es Caldrogo Sí, Caldrogo ah, como... Es el mismo que ha hecho la última de Conan Que ahí el que... Es el último... Es el Caldrogo... Sí, pues si sí, sí, sí El último Conan el La que, platico, que estrenaron ¿no? el verano pasado sí. Esa Pues bueno El caso es que Dicen que esa película La van a ignorar Pero es que también va, van a ignorar Conan el Destructor La segunda peli de Conan de Schwarzenegger También la van, a, la van a obviar ¿El del Tractor lo van a... El, de Trastor, el del Tractor el, el de la segunda <ríe> La de la princesa, ¿no? Eh, sí Sí ¿Vosotros recordáis cómo acababa la última escena de la primera de Conan, de Conan el Bárbaro? ¿Asentado en un trono? Sí, pues ahí van a rotomar. Es decir, Conan como... Ah, Conan el rey. Vale. Sí. Otra novela, madre mía. Sí, sí, van a coger... Eh, sí, están cogiendo las novelas de sí, Robert sí, y Howard, el, el creador. Sí, sí. Pues claro. dicen que le deba ser eso, ese papel de Conan como rey, guerrero, cosa. ya mayor, es decir, como... el Porque Dime. están las novelas. Que si sí. no, los guionistas de Hollywood no tienen mucha imaginación. Evidentemente, eso, eso ya lo sabemos. Pues el caso es que van a coger eh, ese Conan ya mayor, pero curtido en mil batallas, y yo creo que puede ser muy interesante. A ver... Esto es como, Trullo, como cuando empiezas con Terminator. La primera te gusta. La segunda dices... Pasable, lo puedo entender. Ya la tercera cuando te sale, la otra que... Casi no, indestructible. La, la dice segunda ya... pasada te, te... Perdona, dice, José. Dice, ya no puedo más. Y ya cuando ves la última, que están ahí luchando contra las máquinas... Pues a mí me gustó. ¿Qué coño me importa a mí que tú luches contra las máquinas si no tiene sentido todo lo que me estás contando? Ángel, por no, favor. José, la, la segunda película de Terminator no es pasable. Es, es la es obra la, de arte. Es la mejor es la... película de Terminator. El día de juicio final es la mejor película de Terminator. Yo, para mí la primera, ¿eh? ¿Cuál? ¿La primera? La que le machaca el brazo es la la primera del toque viene el, el Sosanaga, es el malo, y el tío tiene que tirarse la otra para dejarla embarazada. Que así que como no, acaba la película. No, que no tiene que, que lo hace, lo y, hace y sale. La cosa y, no, es como, es la que tiene temporal. que salir, porque si no, no lo manda. el día del juicio final es la mejor película de la saga. Sí. Dios Sin duda no. ninguna. Pero bueno, sobre gusto no hay color. Vale. Eres el 0,0 muy poco por ciento que opina que la primera es mejor. Esa es bueno. la, esta es la que rompe la regla de que nunca segunda parte fueron buenas. Mm. No. El padrino 2. padrino dos, también. Pues yo sigo siendo más del padrino 1. No, a ver, si, o sea, lo que pasa que el 2 es muy bueno. Es que ahí no hay corte. Es que tenían que haberlas hechas todas juntas del tirón. Es decir, ¿tú bueno. qué eres más? Del señor de los anillos... ¿De qué parte? ¿De la retorno de retorno del rey? ¿O de la ya comunidad? No. ¿O de las dos torres? No, yo estoy, mira, el otro día me pegué Una panza de rey en mi casa Aunque estuviera solo y fumando Pero me pegué una panza de rey viendo la tele Porque salió una mujer Y le pregunta El libro que viene Antes del Señor de los Anillos Perdón Del talking ¿Qué libro es? Eh? Nosotros lo sabemos, ¿no? Claro. El hobby. Cuya película se estrena final el mes que viene. Pues el topi, el chopi, no sé lo que me cuentas, no de esto, que se cayó para abajo. Yo no vale. quiero que te diga. Vale, vamos Creo mal. Creo que que falta cultura. José, vamos mal de tiempo. Vamos a resumir unas pequeñas noticias rápido. ya es que resulta, habíamos hablado hace, hace dos semanas de lo de que Apple tenía que pedir perdón en letra 14 y tal. El caso es que Apple ha pedido perdón. Y el juez le ha la bronca porque dicen que quieren que lo hagan de nuevo Porque en la carta, o sea, los de Apple se tomaron el cachondeo Y el tono que usaron era, dice que Apple opinaba que los productos de Samsung son tan malos Que por eso el Reino Unido no los vende no los ven como una copia Pues está claro que sí, porque el resto del mundo lo hace O sea, esa es la disculpa O sea, que la disculpa ha sido otro ataque en, en plena regla El tribunal ha dicho, ah, pues tenéis que hacer una nueva disculpa en dos días Y los de Apple, uh, vamos a necesitar dos semanas Vamos a ver, señores Y dice, en dos semanas habéis hecho mil y pa, habéis sacado cuatro revisiones del, del iPhone. Habéis mmm, creado una aplicación de mapas cutre. No me digáis que necesitáis dos semanas para pa escribir tres párrafos. Que por cierto, hablando de Apple, vaya pedazo de timo el nuevo iMac. O sea, lo vi así por encima. Ah, no lo he visto como un... Bueno, pues lo que te resumía como que él tenía... O sea, era muy fino. Y el fino era porque le han quitado la actor de DVD. Y por detrás tenía un pedazo de culo grandísimo y bueno y lo, lo más gracioso de todo es que las características wow. viene a ser de portátil y es y el precio pues eso de 1600 dólares ojo pero tiene la manzanica que eso ah. eso queda bonito vale otra noticia rápida tenemos fecha de vuelta para megaloa y es el 20 de enero es decir cuando se hace eh, un año de que de su cierre van a abrirlo o sea, este este Kindoscone of es un cachondo, desde venga, aniversario, pues vamos a abrir para el aniversario. Que pueden hacer otra fecha, pero nada, le da igual, dice, vamos a vamos a celebrarlo bien. ¿Pero por qué no lo va a celebrar, a pie? No vas a celebrar a pie? no pero eso digo que un poco si en esta vida disfruté. Un poco de recochineo, o sea, me parece que es un poquito de recochineo. Pues esas noticias ya van develando más cosas, de cómo funcionará, que va a ser un sistema en la nube, de servidores descentralizado, lo del encristeo el encristado que habíamos habíamos hablado para Timbatara, así que el 20 de enero tenemos Megabox. Okay. Y por último, bueno, hablando de sucesos futuros, sabemos que en la primavera de del año que viene 2013, si no se acaba el mundo, tendremos GTA 5. Ah, ya se anunció la fecha? Eh, sí, fecha no, no la fecha exactamente, no, pero se dice que va a ser en primavera. El otro juego se lanzó creo que fue en abril, mayo En abril, en abril, en abril fue fue? De los O sea, si no fue en abril, primero de mayo Sí, fue eso, abril, mayo Pues este tiene pinta de que va a ser lo mismo Cinco años después, pero misma fecha Así que no vamos a comentar ninguna noticia más Pasamos a la coplilla ¿No? no. Venga, José ¿Sí? José, tu sección se Que según tú me dijiste quería, quería Ah, sí, hacer... me tienes preparado eso, ¿no? Ya ha pasado a la Wii No, si no eso Si es mi... ¿Has sin sí, no es sé visto Si no no sepa que lo tenemos Lo tenemos que dar una de estos un porque, no, porque no sale barato Ah, vale ¿Cuánto pues hace? Ya está Ya sé por qué lo tenemos ¿Qué, qué quieres? El llamamiento Sí, dijo que va a hacer Un llamamiento súper bestia De esto de cágate el lorito ¿Cuál ¿Dragones o tranquila? Mm, lo que tú quieras Poledragones Poledragones eh, Te lo dejo a tu liberal verdrillo Como no sabes mezclar dragones que queda mejor Sí, sí, me sí mezclar Pero es que prefiero Algo que se escuche Vamos a ver, vamos a ver For look, ¿sabes lo que te quiero decir? Que mire, para donde esté Tú mira, se si vas conduciendo Más razón todavía para ver voy a decir nada más que Dos cositas O tres Las que me dé la tiempo a decirlas Creo Que esta sociedad Está degenerando a otra sociedad, más sociopata de esos, como se dice? ¿Cómo se dice, príncipe? Sociopata o psicópata. Sociopata no sé o... como so has dicho el otro que me ha gustado? Psicópata. Psicópata también me gusta. En que es tal que está todo el mundo enfermo y no se da cuenta. Esa gente necesita ayuda. Y nosotros, desde aquí la más ayudar. No me digas que va a fundar una ONG. No. Un, no una ONG. Si recojo cosas, como se llama? Hombre, si tienes sigla y nombre, una ONG. Ah, vale. Si, si lo haces sin permiso sin permiso puede ser robo o hurto. Ah, vale. Si es superior a 300 euros. da igual. Yo sé que tú en tu casa, amigo, amiga, que me estás escuchando, sé que lo pasas mal. Y sé que sufres. Porque ves como tu familia sufre. Y ve a tu vecino sufrir Y no saben lo que hacéis Y es que ellos mismos, esta gente No se dan cuenta Son enfermos No, son sufridores del 1, 2, 3 No, no, son enfermos ¿Enfermos de qué? Os lo voy a decir De las tecnologías Que si tantos ordenados, que si tantos marfos, que si tantas tablets, que si tantos Xbox, que si tanta Play ¡Qué mierda! Se están perdiendo los antiguos valores ¿Qué es eso de jugar con un aro? Ahora le dice a un niño que juegue con un aro Y te pega una patada Que no sabes ni lo que es el aro A ver ¡Vamos! Y luego... No, le da el aro y te dice ¿Esto, esto, esto pilla wifi A ver Y luego tienes a aquel que está nada más que desesperado Por bajarse cosas Por ver cosas Pa... Pa hacer daño Pa hacer daño Porque eso luego Alguien escribe un libro ¿Eh? ¿Eh? y lo suben y lo piratea. Claro. Y lo quema. Pues no así. Oye, José, nuevas tecnologías tú estás haciendo un alegato con las nuevas tecnologías, ¿no? En contra de ella. Eh, quiero quiero hacer una, una pequeña pausa. Sí. Y quiero pedir un aplauso para Maga, es que acaba de batir el récord, su propio récord de estar sin respirar y sin hablar. Gracias, gracias, gracias. Vaya, lleva preséntate. Lleva aquí desde el principio, pero estaba aguantando esa respiración porque venía cabreado. Y dice, ahora me enfade uno respiro y pues, estaba cabreado, estaba cabreado. Y avaté su reco. Bueno, volviendo, José, ¿Sí? José. Esto es una cruzada contra las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, más o menos sí. Vale. Entonces, borra ahora mismo todos los cómics que tienes en formato digital. ¿Eh? Yo como como buen pastor de mi religión anti anti, ¿cómo se ha dicho antes que era esto? Anti tecnología, ¿eh? Que en mi iglesia, la casa de Dios con el puño la letra entra. Ave. El puño y otras cosas Pero te entra Ay, Mente sucia, ¿por no, qué? No, mente sucia no. Ah, Si es que has visto si has pe... Yo qué sé, Rosa, pégale por lo que hemos pensado No, no me puedes pegar por una cosa que han pensado Da igual, pégale Tita ah, ¿eh? Pégale Que así, amigos que, acabe, por lo menos. que así, amigos míos Si tenéis algún familiar Que no hace caso que se pasa la hora jugando a la videoconsola. Que se pasa la hora con el smartphone. Que se pasa la horas con el internet. Que se pasa la hora enganchar Facebook al Twetty y a la madre que los parió. ¿A Twetty? A Twetty, a lo que sea. ¿Eso qué es? O al Tetty. <risa> Teta. A toda esa gente, arrancarle el ordenador de sus vidas y tirarlo por la ventana. O traerlo a Radio Cuyas. Que a lo mejor le fichamos para la guarida. Que nosotros, desde nuestra iglesia... Anti-ordenadores O anti-electricidad Anti-todo somos Hombre, si anti-electricidad no jodan Que si no, no podemos emitir Ah, vale, pues entonces Si la electricidad no A ver Que así Mándanos vuestras cosas Y eso es lo que quiero Que me mandéis todo Ordenadores Más fontables Yo quiero una 360 <risa> Una Play Yo quiero la Wii Todo eso De pisa-papeles haya... Yo que quiero un trastor Vamos ¿Qué agonía has visto? La tecnología las vuelve locas. Por cierto, José, ya te han arreglado tu tablet. Como no la quieres, me la quedo. Bueno, tampoco vayamos pasando tan más, que sabes lo que te quiero decir? Que para echarte unas pejillas y unas risas y unas cosas raras... A ver, pues tienes que necesitar tecnología tecnologías. Que no soporta a tu suegra la mata en la tecnología. Que no de esto Te vas por la tecnología Si la tecnología es divina porque qué estás metiendo con ella? Que ha hecho perro ¿Lo está haciendo tú? ¿Yo? A mí que me deis cosas raras Y luego mirad Lo que hago Ay, bendita entonces, bipolaridad ¿Te vas No, he mentido Pero en, en fin Era entonces, por verte Entonces ¿A quién, a quién salvamos esta vez? Mm, ah, sí Seis tú, José Por favor <risa> Espera, espera, José ¿No iba a un...? Bueno, bueno Tú, a lo tuyo Espera, tío Yo no quiero que me pegue Se, ¿Se nos va? No ¿Me has dicho el truco? ¿Se nos va? No, antes de eso ¿A quién salvamos? Eso ¿A quién salvamos? ¡Salvamos al perigo de los balotes! ¡Por! Vale. Uh, uy, Rosa, uy, uy, uy. sí por favor, conforme se siente. <risa> es que no lo dejes ni que se pongan los conforme se siente. ¿Qué pasa contigo? Eh? <risa> ¿Qué pasa? vamos a jugar? Trullo, dale. ¿Qué haces tú? Dale, licencia. uno. María Rosa, aprovecha que te estoy entreteniendo. ¿Oh? ¿Esto qué eh? Está re, está re verde. Mira. Que son ah, dos veces verdes. Sí. A mí, las la licencias de colleja, o es o en mano las quiero. Agustín, esto tiene que hacer un profesional. Ah, no, que ya me han dado, que ya me ha dado. Que Esto tiene que hacer dao. un profesional, Agustín. Que ya me han dado. Así que Pero tú no calientes. ¿Tú para qué calientes? ¡Hostia! No que calienta. ¡Oh, no, no, no. calienta? Mado, lieta a mí. ¿Para qué calienta? Es la virgen. Hostia, yo no he calentado, yo he sugerido. Pues no sugieras tanto. Vale. A ver si voy a sugerir yo cosas raras. Hoy <risa> que bien sienta, por Uy. favor. Vale, pues ahora ya sí podemos pasar a coplillas Sí, coplilla que le toca a Mary Rose. Mary Rose. Sí. sí. Eh, digamos que hemos tenido problemas técnicos con la coplilla Porque el pene de Mary Rose no entra en el ordenador El, ah, pens, el pen. pene es el que Es que las, las cosas de meter siempre cuestan No un pene, se llama Mairena Pen Mairena Pen Pero como muy buena gente que somos, la estamos escuchando por YouTube Ahí está, ¿cómo debe ser? Así que presenta a María Rosa Pues hoy traigo a Suicide Silencio Que lo he traído porque el vocalista murió justo allá allá. Sí, es un grupillo de obscure de los que no me gusta y pues pues lo he traído. La sí. canción se llama Wake up, despierta. Sí, yo ya en mi Twitter no sé ni cuánta ni cuántos mensajes al respecto he tenido, porque tengo o sea, es decir, mucha de, mis, de mucha de la gente a la que sigo son seguidores de Suicide, de Suicide Silence y de hardcore en general y tal, así sí. que era el trending topic en mi en mi Twitter. Sí, pues por eso te traigo Shazam. Vale. Pues ahí va. Y llega el momento de ser lo que hiciste y la última semana, lo que es lo mismo, en qué hemos gastado, en qué fricada hemos perdido el tiempo Y para seguir el orden habitual, José, empecemos por ti o ¿Lo que he hecho esta última semana? Sí, ¿a qué fricada te has dedicado? Pues mira, me he dedicado a ver fútbol, a ver cómo le ganaba el Barça a un equipo de terceras regiones por lo menos, pero por lo menos lo ganó ganado Y también a la que me he dedicado también Ah sí, me he a la competencia A la DC Me estoy leyendo Millennium Y luego quiero leerme La guerra de los dioses Pero estoy con ello Estoy con DC ¿Y qué? ¿Millenium y la guerra de los dioses? Eso no me suena de nada Millennium la sacan después de De crisis infinita Del 85 o del 86 Que la escribió Jorge Perrin, ¿no? Josh si no me... Pérez. Pérez Si no me equivoco Luego sacaron después de la crisis infinita, sacaron Legión y luego milenio que notaba el cambio de de eso. Hm, mm, sí. Y... Y, na... y en mi ordenador gracias que un cristiano caren... caritativo de mi iglesia te lo lleno de porno. No, me entonces no es caritativo ni es nada. Sí, porque me lo dio. Bueno, me lo dio, me lo dejó. Entonces, el eso es lo que he dicho antes. No, el porno no El porno se lo tuve que quitar Eso me costó más Que me lo dejara ¿Han visto? Eso sí Pero bueno, lo que iba Que si no me lía Y estoy pensando ya en raja Y en cosas raras A ver, ¿qué te estaba diciendo yo? Ah, sí, sí. Y eso Y la y otra en... serie O sea, eso es Milenio Y la otra era Milenio Y la guerra de los dioses vale. Que la guerra de los dioses Es del 87 A ver Y, y con él, En un curso que me está dando Vale Muy bien ¿Sos? María Rosa María Rosa Pues no estaba haciendo mucho, ver paranormal activity. Aparte de eso ya Se rumorea que hubo cierta maratón de peli de terror la noche de Halloween en casa de Trulo. Sí, concretamente de una peli. Y esa fue la noche que descubrimos que María Rosa tiene poderes, es capaz de ver una película a través del cojín. Sí. Porque, hombre, no nos engañe. ¿No viste Paranormal Activity? No la, la viste. Sí, la escuchaste y viste escenas sueltas. Es que luego estaba muy oscuro, no lo podía ver. María Rosa, el lende. Y bueno, no, ¿te no. sí. Íbamos a, íbamos a ver la trilogía, pero es que con la con la primera tuvimos bastante. A mí me gustó. No. La segunda mejora más, ¿eh? Sí, está bien, pero la sí, panzada de es, rey que nos vimos, yo creo que no es normal. Es, que es sí, para verla o sea, sola. Sí, Magger y yo, yo creo que... En la, yo habido, no la que y yo, ha com comedia en la que hemos reído menos que con Paranormal pero, Activity. Ver, una película de miedo con colegas no da miedo nunca, <ríe> por definición. Yo tengo claro que el malo, de, el espíritu el demonio ese de Paranormal Activity eh, es un velocirrastro. O sea, ese, ese golpe en la pizarra, en la, en la pared es el... <risa> es un velociraptor. ¿Y no las guayas que deja? Sí, sí, como de pato. vez un velociraptor. Es sataná. Es un velociraptor. Es ¿no? Que no, que un velociraptor. Que, yo, que lo tengo yo clarísimo. O eso es un nackgool, uno de dos. Entonces, eso, para armar sí. la activity... Pero sí da miedo. Y más, si luego, después de verla, llega a tu casa con la luz oscura, enciendes la luz de la escalera y va la bombilla, pega un chispazo y se funde, pues te queda un poco cagadillo. Yo la verdad es que esa noche... Tuve más pesadillas con el atracón de palomitas Que nos pegamos ¡Oh! <ríe> O sea, ¿sabéis lo que es un barreño De estos grandes, grandes? Pues entre magrillo bueno, De los lo de también. 50 litros sí, de, Pues eso hasta arriba de palomitas Entonces, ¿algo más que Comentar? No, no ¿verdad? Eh, yo quiero preguntar una cosa. Pregunta, pregunta. palomicas, como las habéis llamado? ¿Le echaba y azúcar? Sal? No, sal, de toda la vida. Y, y nada de nada de microonda, no, hecha en sartén. le, la, ¿le quitas las plumas primero o luego? Vale, Hombre, José, ese. chiste malo. Joder, <ríe> un caso, sabio sea si el pato o la sopa lo que se caza a tiro. <ríe> eh, Ángel. <ríe> eh, a ver si alguien adivina de qué película era esa referencia, lo de no sé si es el pato o la sopa lo que se mata a tiro. <ríe> Autopista, le he hace poco Le he hace poco ¿Qué? No, no, no, no, de la guía de la autopista. No me acuerdo Era hot shot Eso, <ríe> sí. leche, desde que me pegaron en tiro en Panamá Ya no sé si los, Ya no sé que se casa Si la sopa los patos Y con la misma pegar el cabeza en la mesa Cierto, la misma cena Vale, Ángel Bueno, pues yo también he seguido con Pure, que ya lo comenté sí. la semana pasada Con ¿Sí? Minecraft también, que le he estado ahí poniendo un amor nuevo Y también le he estado echando un rato ¿Ahora ya se ve en alta definición? Sí <risa> <risa> Full HD, <risa> 80p, todo, guapo, todo guapo. Y no se pise la... <risa> ¿Y el anti-lacing como lo lleva? <risa> Tiene algunas dientes de sierra Ligeros, ¿no? O sea, tener... Pero solamente momentos puntuales, sí. ¿no? Y, y oye, la historia de Minecraft, ¿qué tal está? <risa> O sea, épica, bueno, ¿no? Muy épica, muy épica, muy interesante o sea, Vas al bosque, te aparece el bicho verde Cortas madera, te haces una casa, vuelves al bosque eh, no, Tengo que decir que juego tiene un final O sea, tiene ¿Sí? un final y se los créditos <risa> Anda ya cachondo no, no puede ser, no puede ser es cierto, es cierto. Seguro que sacaste la escopeta y lo mataste a todos <risa> Tengo que decir que Minecraft tiene un final y yo lo he visto. ¡Joder, oh, qué fricazo, eh. Dios! ¡Alabar a vuestro nuevo dios! ¡Arrodillaron ante... de la realeza. Él ve cosas que los demás no pueden ver. Arrodillaron ante vuestro nuevo dios. No, o sea, tú llegas matas a un dragón, es muy difícil matarlo. Yo lo he hecho en el modo creativo, en el modo fácil. O sea, sí. para hacerlo en, en el modo normal, hay que echarle mucho tiempo para matarlo. Hay que de raid, ¿no? <risa> vale. eh, mucho tiempo. Y eso, mata al dragón y se los créditos. Y vale. luego sigue jugando. ¿Y alguna cosita más? Y desde hoy... Eh, ahora está en Steam Gratis para descargar Este fin de semana Counter Strike Global Offensive mm. O sea que Para todo aquel que lo quiera probar Gratis este fin de semana Interesante El, el nuevo Counter Strike el Que salió este verano El que ah, hablábamos Que había polémica que consola, ¿no? ¿Qué? Eso es para ver consola, también, ¿no? también, está en... también está en PC O sea Para descargarse <risa> en Steam <risa> sí, Además juegan todos Los de 360 Playstation 3 Y PC Juegan todos juntos Eso es lo que habían comentado que no, la... no, no, señor, no, Creo no, no, recordar no. que se iba por en una única plataforma Bueno, más que os queda poco tiempo y, y ese, ese bueno, había polémica Porque resulta que, bueno, habíamos comentado Que ETA es una facción jugable O sea, dentro de los terroristas <risa> hay, mapa, hay ETA ¿ras? El mapa de la Italia, el famoso mapa También hay Infracio y no pasa nada ¿no? Sí, no, aquí se llaman Los separatistas aparecen como españoles y franceses Ay, va la hostia, Pachin, qué me ha disparado pues. Pues eso y pues, para todo aquel que quiere probarlo gratis este fin de semana, yo tengo que decir que ya lo comenté entre 60, ya lo he probado ahora empecé que es la versión buena y tengo que decir que me ha gustado. en principio no no me convencía mucho el estilo cartoon que veía en los vídeos y eso, pero ahora me ha gustado, me ha resultado entretenido, no lo veo así como una continuación de, o sea, como pasar a un nuevo contractail, sino que yo creo que se van a complementar los, los antiguos. Y el nuevo. Sí, igualmente sigue tirando de Surce, ¿no? el mismo motor eh, gráfico. Sí, nada. no, pero el estilo a mí me recuerda más visualmente a Team Fortress 2 sí. que a Surce. Hombre, es que Team Fortress ha sido un, pe un pepinazo, entonces es normal que quiera seguir por esa... Claro, yo lo veo como una mezcla entre Surce, Strike, Counter -Strike, y, -Strike Team y Team Fortress. Inevitable. Vale, pues gracias por el apunte de, de Steam. ¿Mager? Pues yo sigo con los tractores. Ala, di que sí. Sí, pues puedo... Tú con el hardcore, ahí ¿eh? Pues estaba a principios de esta semana tranquilamente como intrastado y me salta un Truling. Yo oh, logro más de 10 horas jugadas y qué, pero si solo he hecho nada que empezar la partida. Sí, sí, si si 3, por las casi si apenas, si o apenas he labrado el campo. 30 horas ya de juego. La verdad es que engancha, eso ¿eh? Eso que va a tiempo real. Es decir, tú siembras, sí. siembras siembra ahora, esperas a primavera, recoges. No, eso es lo que le falla, lo que siempre le he echa porque Tarda un tiempo Y puedes sembrar y recoger cuando te dé la gana Si sí puedes poner el juego en tiempo real Pero lo que siembras te lo puedes comer eh... vale, puede chupar monito <risa> es que... Lo vende o se lo da de comer a los animales Uy, Aunque como dijo el payaso No lo chupéis que mi nieto de Colombia Y tiene cosas pega. Sí. <risa> si pega Y bueno y después de hacer la noche De Halloween en Casa Trulubo Echando las risas con para una activity flipándolo con Restre. Sí, porque después de parar la activity dijimos, "Va, pasamos de ver lado y la 3 porque ya digo, la 1 nos decepcionó bastante y dijimos, "Venga, vamos a ver Rec 3." Que sí. la tenemos pendiente y oye, una delicia. Eso, vale. eso es puro amor. Eso Eso vale. es casquería. Sí, Ay, es casquería. Sí, sí, 3, la, la, la, no la mía. Sí, la de la Rosa. Sí. Eso ya es ni miedo ni polla, eso es sangre. Sí. Eso es casquería. Evidentemente, queremos decir para seguiros de si no habéis conocido la, si, o sea, si, si no la habéis visto Decir que, aunque se llame Genesis, no tiene nada que ver con el origen, es un episodio suelto que no te va a resolver ninguna pregunta, no, no te va a dar ninguna respuesta, no tiene nada de... Yo creo que esa película se llama Genesis porque transcurre exactamente en la misma línea temporales que a las dos. O sea, sí. la y la 3 transcurren a la vez, paralelo En diferentes sitios, pero exactamente a la vez ¿La Sí, eso sí La 2 y la 3 Está ya buscando información y la 4 es la que va a ser mucho más seria y pues va Por eso digo que posiblemente se llame Genesis Porque es el inicio ya de del Apocalipsis Zombie Sí, la, aunque bueno Pero esta es la tercera ¿sí? Esta es la tercera La 2 es la 2 Rec 2, que se desarrolla 10 minutos después de la primera Que pues cuando entra el grupo de policía al sí. edificio <risa> Chichi Sí, sí, pues, muy pues muy buena porque es cuando te Ahí esa sí que pero tiene mucha Sí, adentro del edificio dentro del edificio? Sí No salen del edificio No, no, no, no, no, sal, no salen dos. del edificio La 1 y la 2 son dentro del edificio La 3 eh, en un hotel de Valencia Se llama Genesis por eso, por lo que acaba de decir Sí, bueno, es que el cura comenta un momento Dice, es el Genesis, o sea, habla también de una especie de teorías Pero que la que va a dar toda la respuesta y todo O sea, la que se va a liar grande con la pandemia Va a ser la 4 Pero, pero respuestas no Tú se sabe Sí, bueno Pero que a lo que va a pasar No comentaste ya aquí que Pero que son zombies o infectados La de la Sí Hombre eso, eso, también es, eso, eso también es buena En este caso Los de REC No son infectados Son Son poseídos, poseídos, poseídos, son, una de poseídos son poseídos Dirás sí. por eso Dirás por Por portugués eh, Por portugués eh. Sí, <risa> claro La verdad es de Portugal La niña mariona vale, esa Sí Pues entonces, si sabes me de la niña, Irena. si sabes de la niña eso, de, de la dos, es que cuando oh, te cuentan o sea, todo que... bueno. Sí, es de la primera, la sí. primera lo menciono mucho Es que, es que en, la dos, mucho. en la dos ahondan mucho más en la historia de la niña sí. y eso Y en la dos bueno. cuando me sale la niña me creía, Yo me creía que esta, la de la novia, habían grabado una novia porque bueno, en eh, un canal de Barcelona Cuando, sí. tapeando, cuando estaba grabando esta parte, salieron los dos de decir que hacían dos partes que era sí. la novia y luego otra pero sí, que sería pues, también Sí, esta esta digamos tele... que no no ahonda nada, simplemente es una boda y hay uno que le mordió un perro y el, guau, guau, guau, el perro de la 1 edificio, sí, no has dicho de... que al principio lo llevan al veterinario. Sí, sí. el infectado pues, originario. El veterinario es el que va a la boda. Y el padrino de hecho. Sí, el padrino, ah. el padre de el Entonces, padre. Sí, estoy contigo sí. lo que Y la idea pardísima. Sí, y la idea pardísima, vale, pues eso. Mostrado. Eh, Agustín, tú qué has hecho esta semana? Eh haces increíble revelesio fundido. Impresionante la escena final te hace caquita. No hagas spoiler que Te hay gente que caquita. lo tratamos pendiente. Eh, impresionante y no, digo, eh, Por eso, ya ya, por eso nada de spoiler, de que, de spoiler de que yo tengo The Brotherhood Brother Joy Revelation pendiente. Y, y, y, y, y, y ha aparecido en mi disco duro otra copia de seguridad, otras dos copias de seguridad. Eh, Assassin's Creed 3. Que lo he, he jugado nada un ratillo claro, para lo el Lo compró el miércoles que fue la que salió antes de ayer. Entonces ella tiene su copia de seguridad Antes de Jesse yo lo tenía Se habrá filtrado antes Pero el día el día de venta era el 31 Pues yo lo tenía Yo lo tenía el 30 Tanto ese como el New for Speed Most Guantes Vale, el Most Guantes se había salido Tío A ver si te vale Sí, me valen los dos El ah. Most Guantes increíble, dios Para PC o Play Play, Play PS3 ¿De qué te vale si tiene nada más que un mando? Es que yo para jugar yo solo. Pero, yo no Solo, espera, José, entiendo. Muchos siempre están online. Yo Solo. Generación. Sí, sí, ya ya sé lo que yo es solo. ¿Y Como eso, el café. Pues el Assassin's Creed Revelation te deja te deja con las patillas para arriba y el Assassin's Creed III mmm, toma justamente eh, eh, la continuación. Eh, termina el termina el Revelations y la historia continúa. La de Desmond. Sí, dicen de sí que, que va a terminar ahora, o sea, de, con tres termina la historia de Desmond. Sigue siendo Desmond Miles el protagonista, aunque ya no es en su auditore. Eh, Joe, de, eh, Connors, eh no sé qué Bueno, primero lleva un inglés como a la leche uh -huh. y después pasa a ser como un indio americano. Ah, sí. Sí, mestizo, americano. o sea que es mitad indio, mitad pequeño ese que sale en el anuncio. Sí. Sí. y lo bueno es que Eh, yo por lo que he podido leer Y lo que estoy viendo de juego Es que las primeras seis etapas Son un poco más tediosas Porque coge a Connor Desde que es un crío Y lo educa Y lo hace un pequeño hijo de puta asesino Y todas esas cosas Ah, como el los fables <risa> dices tú que viene la el Normalmente bueno, eléctrica y... Que, que se, se fue a todos los aparatos eléctricos? No sé y, ah, y por cierto Y tengo que decir otra cosa Me he instalado un juego Que me ha decepcionado ¿Cuál? el Heavy Rain. ¿Ah sí? No le saco el gusto. ¿Eso lo haces combinaciones de teclas? Eh sí, hombre, el sistema de juego muy de eso, pero mm, ha jugado, un, o sea, decir, 20 minutos. 20 minutos. Échale más. Es más que como va mezclando la historia y tal, es, o sea, decir, yo no me le paso, pero mi compañero piso lo tenía y y se lo pasó varias veces y dicen es que, que Yo el Heavy Rain lo veo como una peli interactiva. Sí, es que eso sí. es, es lo que tiene A mí... A bueno, tiene mucha variedad En el plan de que si ahora mueve el mando qué tal, sí, son combinaciones Y tal, pero que dicen que realmente merece la pena Pues tengo que, que, bueno. tengo que echarle un ratito Vale Pues yo por mi parte Ya digo he, he acabado Persona 3 Con unas setenta y pica horas de juego Que en una semana En nueve, ocho, nueve días Tampoco está mal, eh Ya le casi 80 horas He empezado la expansión Porque tengo la edición especial Y he, le, le da un toquecito Distinto al juego Y... Hemos hecho el maratón, como bien hemos comentado por ahí, y hoy yo he aprovechado para ver Amazing Spider-Man. Al fin he visto la nueva peli de Spider-Man. José está poniendo puchera, está poniendo que la... a mí me ha gustado. A mí tengo que decir que la gente la había criticado, se, se había criticado mucho antes de que saliera tal de hablar... A mí me ha convencido. Pero a ti te gusta para llevar la contraria, tú. No, no, no, en serio, en serio. A mí me ha, me ha parecido una peli más que digna. la nueva el... Es que si nos quitan a nuestro entrañable Spiderman yorica, es que no... Sí, es que realmente tampoco es un yorica... Bueno, sí, tiene su... Hombre, su pero el... yorica digo el, el anterior. El anterior, ah. el de Tobin Magal, sí. Yo este me ha gustado porque es un enfoque distinto de Spiderman. Claro. Es decir, bueno, no hay rastro de Mary Jane Watson. No hay Mary Jane Eso por un lado La han cambiado Por una eh, por, por otra chica ¿Cómo se llama? Eh, Gwen Stacy Ah La que La mata el de verde Ah Putala pues, Ya está con el spoiler <risa> Pues mira bueno. En el Revelation Resulta que <risa> no, Al final ¡No, no, no! ¡No, no! Pues bueno ¿Qué? Que José Al final En el Assassin's Creed Revelation Resulta ¿Qué? que <risa> A ver No con el spoiler ¿Almito? Bueno ¿Qué quiero decir? Que tenemos a Gwen Stacy Que es Emma, Emma Stone No, pero no es pen... nueva Vamos vale, a, ah, a ver, Gwen no, Stessing, ah, cuando los cómics se la cargan en el 67 Porque había que darle a Picker, pa Picker Party una... <risa> una, Ger una pizca Picker de pa alegría más para combatir al crimen ¿Sabes lo que te digo? Y le mataron a la novia, que la novia era Gwen Stessing eh, vale, pues. Y luego, Marielle Guasso sí. es con la que se casa Y es con la que tendrá su hija vale Que será bueno, la nueva Spider-Man Vale, pues lo que yo me refiero Que tenemos a esta Vale, José, pues mira sí. Resulta que han sido auditores Si es que parece y Muy vale, matemático eh, Tenemos eh, yo, bueno, yo, sí. yo no decía En defensa de José Que ese spoiler era es muy viejo o sea, bueno, bueno, vale, vale sí espera, pero que, que, que quiero yo decir otra cosa eh, Que es que se me ha olvidado así Yo hice otra cosa En la noche de Halloween ¿Qué? Duntre Remasterizado Para PS3 el, Bf, el BFG La versión BFG Yo le enseñé El antiguo A <risas> Mari Lleva las tres versiones Lleva Erdung Erdung 2 Y Erdung 3 Con todo Con todas su expansiones ¿Dónde lo tienes tú? En la PS3 ah. Vale Tío. Una pregunta ¿Sigue siendo tan oscuro? Sí <risas> <risas> tiene ah. dos opciones o dispara ah, no, o linterna <risa> apunta lo que quiera impresionante déjalo cuatro no vaya vale, sí. a decir nada eh, espérate no no. Espérate, no sé espérate que, sí, sí, que salga es que yo que ya he visto el anuncio ya bueno, salió no y ya, un, ya habíamos comentado de las filtraciones pues eh. bueno acabando un poco con Spider-Man tenemos ya digo un spider distinto en el cuatramos eso a esta chica Gwen Stacy tenemos a un Norman Osborn que no ha aparecido todavía presuspuntamente está enfermo está muriéndose que eso es lo que le lleva al científico a, a desarrollar una un, algo que eh, porque hacen terapia entre especies, es decir, eh, tratan de darle una a una, a una Se especie, llama sí, <ríe> también las propiedades de otra especie para curarle y eso es lo que le lleva al lagarto que es el malo de, de la peli a convertirse en, en el lagarto. Pero es el Dr. Connor. Sí, el Dr. Connor. Al médico que ve sin brazo. Sí. El Dr. Connor que es el malo de de la peli, así. Está buscando hacer un Peter Parker mmm, Adolescente, de instituto mmm, Oye, no es malo, no es malo o sea, Es decir, empieza eso en no es un Peter Parker joven de las Paikers, también me decía lo mismo Y mira luego lo que hicieron <risa> No es malo, no es malo y <risa> Tío, No, en serio, a mí la película Me ha parecido más que Disney A mí me ha gustado mucho o sea, Así que ¿Cómo ah, la tiene eh, En H.D. Rip No, en castellano <risa> Morcillona <risa> Sí <risa> Y para la derecha No, en castellano Castellano, o sí sea, No, pero... Eh, castellano es, H de Rip, es, sí es fantasma de esa, ¿no? ¿Qué? ¿Es Una guarrerita española no, no. Como 18 fantasma 18 centímetros cargando hacia la izquierda Sí, ah, que sí ¿Qué hace esta noche? Eso eh, propicia eh, la inercia nada. cuando hace el golpe de cardera A ver, la, la llevo aquí José Venga, José Sí oh, José, ya contigo. Hombre, él siempre la lleva ahí <ríe> No me la quito De encima wow. Pues ah, no. hasta aquí, venga Mete sintonía que nos piramos Que José no está echando Hasta aquí nuestro terrorífico programa de hoy Dejar un con retraso Y nos vamos a despedir hasta el viernes que viene Que estaremos aquí de nuevo a las 8 de la tarde En Radio Cuya, el 107.8 de la FM la Guardia del Androide Aquí estuvieron hoy José Sí, me sé, ¿más? Si sí, tú, a, venga, di adiós o algo Vale, María Rosa Hola Eh, Ángel, venga Mager, que solo estuvo a media, le vamos a pegar nada más que la mitad del sueldo de hoy O sea, no me voy a pagar... Yo no te es pienso... decir, las patatas blancas no quedaban no te dar, Por no? llegar tarde no quedan patatas las blancas que te gustan Pues, la, pues me voy a encerrarme con x en vídeo hoy os quedáis <risa> Vale, a los controles tiene Oye, con que ver que estuvo Agustín A la suparla Y yo que fui, Trullo Eh, recordaros que podéis seguir en nuestra página de Facebook Diría que podría escucharnos Pero resulta que Facebook considera que somos spam O sea, lo hemos conseguido Somos tan malos que Facebook piensa que nuestros audios son spam puro y duro Lo veo lógico Así que tranquilos que estamos trabajando pues estoy trabajando O me pondré a trabajar en una página web de la aburrida de Android Dentro de poco tendré novedades Hasta el viernes que viene